Y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Riela la vida puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir. Baila la vida con Todos los viernes tienes una cita con la salud. ¿Querer vivir?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 Siempre dando saltos con la bandera libertad, libre de emoción en libertad. Muy buenos días y bienvenidos a la quinta entrega de esta temporada de Querer Vivir.、Pero、yo me invento siempre... La musicoterapia es la utilización de la música y o de sus elementos, sonido, ritmo, melodía y armonía. Por un musicoterapeuta calificado con un paciente grupo en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. La musicoterapia busca descubrir potenciales y o restituir funciones del individuo para. Que bueno, se alcance una mejor organización intra y o personal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento. Hoy tenemos a Olga Martí Antolinos, pianista, musicoterapeuta, locutora de radio y televisión, influencer. Estudió en el Conservatorio Superior de Música aquí en Sevilla, en el Centro Manuel Castillo. Buenos días, doctor Javier Mauri. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Muy buenos días, audiencia de Radio Merena. Y sí, hoy vamos a tocar un aspecto tan, tan interesante y en ocasiones desconocido. Es un lenguaje, es un lenguaje más de los, de los muchos que como seres humanos podemos desarrollar y del cual podemos disfrutar. Muy buenos días, Olga, Ol, Ol, Ol, Olga Martí Antolinos. Buenos días, compañera.、Sí. Muy buenos días, Javier.、Eh, encantado de que estés aquí, te damos la bienvenida, compañera.、Eh, vamos a empezar pues, por donde se suele empezar siempre, por el principio. ¿Cómo definirías tú quién es Olga Martí? ¿Quién es Olga m í Una pregunta maravillosa, me encanta, me encanta esta pregunta para empezar. Parece fácil, ¿eh? Pero no lo es porque por muchos años que llevamos nunca dejamos de conocernos a nosotros mismos y de sorprendernos cada día. Y bueno, yo creo que es la esencia, la esencia de estar vivo. Bueno, pues、eh, yo creo que, lo creo, ¿eh? No lo sé todavía. Yo creo que e s o y una mujer, aquí, una mujer que tiene mucha hambre, hambre de disciplina, de, de crecimiento constante, bueno, de. De dar a los de más y de pasar、bueno, cada día mejorándome. Y claro, sentir cada noche cuando estoy en la cama a punto de dormir que no he podido dar más de mí. Bueno, esa s s e n s a c i o n es la, la que me hace que me levante cada día y la que me da la vida. Pues esa, yo creo que es Olga Martí, más o menos. Es, es, una, es una bonita descripción, por cierto.、Eh, sí. De tantos instrumentos como hay, ¿por qué eliges estudiar piano? A ver, es curioso, pero no lo creáis, pero no lo elegí yo. Mi vecina tocaba el piano y mi padre, pues bueno, decidió que, que yo también lo hiciera. Entonces, claro, por aquel entonces yo era una niña, bueno, por aquel y siempre, yo he sido una niña ejemplar. Entonces,、eh, sacaba todo diez, es, es que ni un nueve en mi expediente académico. Y claro. Me encanta b a estudiar, más que jugar, no me juntaba con los niños, era del otro mundo, ya te digo. Y bueno, a día de hoy todavía todavía me dura el efecto. Y para mí, no sé, estar quieta es como, como perder el tiempo. Y claro,、eh, a día de hoy el piano para mí sí que es algo maravilloso, pero también de decir que. Que no soy una obsesionada del piano, me, me gustan muchísimas más cosas.、Eh, por ejemplo, la moda, la moda la llevo en la sangre. Mi madre era modista y, bueno, yo de pequeñita, pues claro, la v e í a en casa cosiendo y para mí la moda es algo que me fascina. Por e s o mi faceta de, de influencer, yo ahí me dedico en las redes sociales. Pues bueno, esa vía que, que nunca he podido desarrollarla, la desarrollo ahí. Y bueno, el mundo de la alimentación, conocer lo que es、eh, los, toda la alimentación, lo que son los alimentos que nos aportan, todo lo que la energía. Y, y también el deporte me apasiona mucho, y todo esto lo he profundizado y, y, y he aprendido bastante, sobre todo para aplicármelo a mí. Yo soy una persona que, que todo lo que hago lo hago primero para, para mí, y luego, ya p u、pues, e、eh, si s veo resultados buenos, pues lo comparto con los demás. Así que, bueno, de todo un poco, yo creo que así, ahí s í a es donde reside el equilibrio y mi, y mi felicidad en desconectar de unas cosas a otras y, bueno, dedicarme a mucho <ríe> a muchas cosas a la vez. Pues eso. Quisiera comentarte, aunque, aunque tú vives ahora en Madrid, eh, ¿Eh? Pa pasaste un tiempo aquí en Sevilla con tus estudios de música. ¿Qué recuerdos、sí. tienes, eh, tienes de Sevilla? Pues mira, yo creo que, bueno, no creo, lo siento, son los más bonitos de todos. Mira que yo nací, en, yo nací en Murcia y luego me fui a Sevilla, a donde crecí. Pero, por ejemplo, a mí Murcia no me dejó huella, por así decirlo, no volvería a vivir allí, no me iría allí a vivir. Sin embargo, Sevilla, como dicen, tiene algo especial, tiene un color especial y es cierto, al menos conmigo, conmigo lo fue. Recuerdo, recuerdo su gente tan humilde, tan cercana, maravillosa. Te montas en un autobús. Y bueno, la mujer de al lado se te hace de la pamilla, ya te lo digo, te empieza a contar su vida. Bueno, me encantaba. Y las calles, esas calles llenas de encanto, de magia, estrechas, con ese olor característico, incienso, bueno, me volvían loca. Y bueno, es que tiene, tiene magia. Se i e n a que, que ir, y de verdad, cuando vas ya no te quieres ir. Y bueno, el trabajo también, el conservatorio en el que yo estaba y en la calle de baños y luego el conservatorio de la calle. De Gran Poder. Ahí, bueno, unos recuerdos maravillosos de la gente, los profesores, la calle cuando yo iba a trabajar, no sé,、todo. la verdad es que tengo unos recuerdos increíbles y yo a día de hoy, no te creas, yo me iba ya a vivir otra vez a Sevilla, o s t a que me encanta, me encanta. Tenéis una ciudad preciosa. Pues muchas gracias.、Eh, por la parte、sí. que me toca,、eh, sí. ¿cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste? Aquí en Sevilla. En Sevilla, pues estuve、eh, casi 20 años estuve ahí en Sevilla. Sí. Mi padre lo trasladaron por motivos de trabajo y bueno, estábamos en Murcia, podía elegir entre Madrid,、eh, también estaba Valencia y Granada y luego Sevilla. Y no sé. Yo le dije, nada más quería nombrar Sevilla y le dije,、oh, papá, a Sevilla, lo tengo claro. Y bueno, nos fuimos allí. La verdad es que nunca me he arrepentido de, haberme, de haber nacido y crecido allí, o sea, crecido más que todo porque. Realmente yo no he sentido que he nacido en Murcia, porque en mi infancia prácticamente poco fue y enseguida ya me fui a Sevilla y es lo que a mí me marcó, me gustó, me gustó mucho. A mí me gustaría que me comentaras ahora cuál es tu definición en concreto de la musicoterapia, ya que también te dedicas a eso. Sí, sí. Mira, a ver, la musicoterapia yo cuando empecé, yo era el típico estudio de conservatorio de toda la vida, entonces claro. La concepción y el pensamiento que tiene un profesor o una persona que ha estudiado en conservatorio no tiene nada que ver con la musicoterapia. Me la comentaron en un momento en el que yo me encontraba desequilibrada, por así decirlo, por dentro de mí, con llena de contractura, de tendinitis, de todo. Y un bloqueo muy grande en mi cuerpo. Entonces, una. Una osteópata y una mujer así también que yo me estaba、mmm, tratando con ella, pues bueno, me comentó: tienes que hacer musicoterapia. Hice el máster en la Universidad Católica de Valencia bueno, me marcó porque empecé a ver otra vía diferente a la que yo conocía de la música. Y para mí, la musicoterapia, la esencia, la esencia de la musicoterapia no reside lo en los instrumentos ni en las actividades en sí.、Eh, lo que aprendes ahí es la empatía. El empatizar con el paciente o pacientes, porque nosotros llamamos pacientes, le llamamos clientes, no le llamamos alumnos, ¿vale? Y notar esa energía en el otro, ese intercambio de energías entre nosotros, es, es mágico. Cuando tú estás en una sesión, es como, como si te relacionaras de animales a animales, ¿vale? Y tú no hablas, es todo con gestos, con sentir su energía, lo que te quiere transmitir, lo que te quiere decir. Es, yo me quedo con eso, en sentir lo no, lo no visible, es donde está. ¿Dónde está el truco y la magia de esa sesión? Lo que hace a la larga y a la corta también, obtener resultados. A mí me encanta, me encanta la p s i c o t e r a p i a Yo la, la aplico en mí, empecé conmigo y bueno, para mí es una maravilla. Muy bien.、Eh... Antonio González Jaén, muy buenos días. Muy buenos días. Lamento haber llegado un poco tarde, pero he tenido un contratiempo que no he podido eludir. Está usted disculpado. Y, y se ¿Sí? está hablando de un asunto que a mí personalmente me interesa muchísimo, aparte que lo veo、mm, de interés para todo el mundo: la música terapia. ¿Cómo afecta la música a las personas? Pero yo quería preguntar una cosita que creo que me puede dar una respuesta: ¿la ¿Sí? música se la terapia se puede mejorar? O puede ser entorpecida por otros factores que, que, que están cerca de la música, como es la poesía, la letra, cantando algo, o no, a, algún arte. No, sí, a ver, te comento. La musicoterapia es muy amplia, es, es normalmente amplia, es precioso. Es, yo creo que la musicoterapia se le puede aplicar a todos los ámbitos, por ejemplo, la poesía, sentirlo, la poesía, empatizar con esa, con esa letra de la poesía. Si tú cantas, yo lo que aplico mucho a la musicoterapia es en el piano, yo le llamo piano terapia. Y lo que es,、eh, utilizo el sonido para que entre dentro de mí y yo sacar ese sonido, es como el mismo sonido tuyo, te lo introduce s dentro de ti y lo vas sacando, es una pasada. Y bueno, eso a nivel de, de la letra, tú te pones a cantar una canción o lo que sea, siente a nivel que tú conectes con, contigo, con tu, con tu esencia y con, en ese momento desconectes porque puedes estar tocando piano y pensando, tengo que ir al mercado a comprar, tengo que. Eso no es realmente estudiar, claro, sí.、Si, Si te basas en lo visual,、eh, los que es los ojos nos quitan un 90% de lo que son las sensaciones y de nosotros conectar con nosotros mismos. Por eso los ciegos, los ciegos es, es, tienen una cosa buenísima que es que pueden conectar con ellos mismos y con las sensaciones mucho más que una persona normal. Yo empecé a conocerme a mí misma y a mi sonido cerrando los ojos. Yo tocaba el piano con los ojos cerrados y a día de hoy lo hago. Y me encanta porque conectas con, con, con lo verdadero, que es el, el sonido que tú sales, que sale de ti. Pero cuando estás con los ojos abiertos, estás viendo la partitura, estás viendo todo y al final、eh, no es lo mismo. Y, y lo que me preguntabas, pues claro que sí,、eh, con una canción que te ponen, con, puedes cantar, puedes、eh, un instrumento,、eh, todo, todo es musicoterapia. Si sabes aplicarla desde la base de la musicoterapia, que es el e m p a t i z a r con, con esa actividad, con esa energía que hay ahí. Muy bien.、No? Sí, sí, ba、claro? <risas> bastante bien. Pero en resumen, en e r s una m e u n actividad asociada a la música, como puede ser una filmación o una canción, ¿la puede mejorar la musicoterapia o la puede estorbar? O, o, o puede、eh, ser el, sí, todo. Ver, puede ser tú, todo ¿no? Por ejemplo, yo di clases de canto. Mi hija ha sido concursante de la Voz Clip 4 e s e año pasado, el equipo Rosario. Y mi hija nunca ha dado clases de canto en sí, ha dado clases de cantoterapia, que le doy yo. Entonces,、eh, las clases de canto, si yo le, siempre le, le hago que conecte con ella, que saque dulzura, que, que saque corazón, que saque. Y es una manera de cada actividad que tú hagas. Un buen cantante puede hacer la esencia, lo que a nosotros nos llega a un cantante, e q u e es? No me llega la l e t r a no me llega la partitura suya, lo que me llega es lo que me transmite, es lo que a ti te queda. los sentimientos es lo que nos queda en el cuerpo, de todo, de todo en la vida. Si tú vas por la calle y una experiencia bonita te va a quedar ese sentimiento bonito de emoción. Si tú tienes un trauma, ese sentimiento también te queda ahí dentro. Son cosas, impactos. Entonces, los sentimientos es lo que realmente a nosotros no s llega de los demás, es lo que tú transmites con tu persona, con tu ser, con lo que sea. Y, y realmente todo lo que tú lo hagas desde ahí. Eh, es lo que te va a, a dar resultado y lo que te va a equilibrar realmente. Lo demás, es, como digo yo, es perder el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Y un,、sí. una pregunta también:、sí. ¿por qué se ha elegido el piano para aplicarla? ¿Por qué lo han elegido? El, el, el piano、tiempo? concretamente. Por la, sí, porque sí, hay otros、sí, instrumentos muy bellos como el sí, violín. Muy como, bello. Eso es. Sí. Yo lo, apliqué, yo lo elegí para mí, otras personas utilizan otro, según lo que sean o no utilizan. n i n g u n o、eh, porque el instrumento,、eh, porque es el que yo empecé a practicarlo. Yo、mmm, empecé a realizar、mmm, más que musicotracia y bueno, tras terminarlo y durante、mmm, mientras estaba. Realizando, pues、eh, cogí e l piano y me conecté con el instrumento porque yo terminé de tocar piano y no quise más tocar. Fíjate, terminé un grado superior y lo dejé, lo dejé tres o cuatro años y no quería tocar porque estaba saturada de esa, de esa enseñanza que es en parte en nuestros oratorios, que, que realmente espero que haya cambiado porque es una enseñanza que realmente te va machacando, te va. Haciendo como si fueras、eh, adicto a un instrumento, con, no puedes estar con él ni sin él, pero con él tampoco disfrutas porque es, v e n g a partituras, v e n g a y no te enseñan a escucharte, no te enseñan a conectar contigo. Y es cuando yo. Empecé a conectar porque no se puede enseñar bien lo que uno no ha experimentado por sí mismo. Así que todo lo que yo quiero enseñar, por ejemplo, quiero enseñar piano, quiero enseñar musicoterapia, tengo que primero investigarlo yo en primera persona, sus beneficios, sus efectos, todo. Y bueno,、eh, lo que hice es sentarme en el piano, experimenté el valor de la música para sanarme a mí misma, para equilibrarme. Y empecé a conectar、eh, y abriendo, abriendo mi. mi Día, mi campo, mi, mi cuerpo, para recibir ese, ese, ese don que es el amor. El amor es, que es el que siempre cura. Tú, tú tocas con amor y ese sonido es mucho más bonito que el que toca martillando e un instrumento. Entonces puedes utilizar el piano. Y hoy en día, las clases de piano que yo imparto y el método que yo he hecho cuatro métodos de piano, los he redactado explicando cómo puedes tú aprender a tocar un instrumento desde las sensaciones, no desde la partitura. Y bueno, pues no consigo el piano desde otro ámbito. Para mí no tiene sentido. Bueno, vamos a, vamos a poner ahora un consejo de nuestra compañera Ana, Ana Ballesteros.、Eh, muy buenos días, Ana Ballesteros. Buenos días, queridos compañeros. Buenos días, audiencia de Radio m a i r e n a Hoy os voy a hablar de la importancia que tiene el dormir siete u ocho horitas. Aunque algunos oyentes consideren que son muchas, en realidad es el tiempo que necesita nuestro organismo. Para su total reparación, el cerebro es un órgano muy complejo, de apenas un kilo, un kilo trescientos gramos, dependiendo de la masa muscular, pero que desgasta y consume el solito el 25% de la energía que ingerimos, porque no descansa, trabaja día y noche. Su actividad se desenvuelve mediante ondas. Y necesita completar en su totalidad la arquitectura del sueño, pasando por todas las fases hasta llegar a las ondas delta, que son las ondas donde se reestructura toda nuestra actividad cerebral, enlazándose los viejos archivos de la memoria con los nuevos registros para así acordarnos de lo que hicimos ayer, la semana pasada, reestructurar también la memoria episódica. Para acordarnos también dónde llegar a los sitios. Es también cuando nuestro sistema inmunológico trabaja al 100%, para así reconstruir todo el desgaste que ha sufrido durante el día. Por eso, queridos amigos y amigas, si queréis disfrutar de una gran salud física y mental, os recomiendo este merecedor descanso. Y nada más por ahí. Cuidaos y amaos. Pues ahí queda ese sabio consejo de nuestra compañera Ana b a l l e s t e r o Muchísimas gracias. Antonio González Jaén, n t e n í a s alguna cuestión que preguntar, verdad, compañero?、En、referente al piano, si alguien nos escucha o uno mismo decide darle un poco de vida al piano, aprender algo más, algo. ¿De teclado es mejor que orgánico o indiferente? Sí, Olga. Olga, creo, creo que no tenemos a Olga. Sí, sí, sí, sí la tenemos. ¿Le oye? ¿Le y e hasta ahora? Ahora sí. sí. ¿Has escuchado la pregunta, verdad? Sí, sí, sí la he escuchado. n Sí, mira, a ver, es muy importante. La gente no entiende de pianos, pues se cree que un, un instrumento electrónico es lo mismo que un instrumento acústico. No tiene nada que ver. Lo que verdaderamente tiene esencia es la vibración de la cuerda, es lo que a mí me llega. Un instrumento eléctrico no hay cuerdas, entonces no vibra. Y yo recomiendo, si puedes ser, lo que pasa es que hoy en día en los pisos, claro, los instrumentos acústicos molestan y, claro, es más fácil tener y más económico también tener un instrumento electrónico que le bajas la voz y ya está. Pero que, igual que la, la, lo que es una guitarra、eh, con las cuerdas, pues、eh, te transmite esa, esa vibración e s lo mismo que. Que es, bueno, sé,、sí, hombre, la, las guitarras eléctricas también s u es n a e diferente, pero también tiene cuerda. Pero que en el caso del piano, yo recomiendo siempre lo que es un piano un p i acústico. n un piano o a No tiene que ser un piano de cola, pero, hombre, si、sí、puede ser, sí. Pero que, que sí, sí, es necesario. Yo te quería preguntar también una pregunta, quería hacerte una pregunta de las, de las mías.、Eh, sí, dime. ¿Qué es la música, Olga? ¿Qué, qué define yo la música? Pues mira, a ver, Javier, la música para mí es, es un medio de expresión del ser humano. Es,、eh, es una manera de sacar lo que llevamos dentro en forma de melodía y de sonido. Fíjate que、eh, con nosotros, con nuestra música, el que es cantante o el que produce música c o n instrumento es capaz de contagiar a los demás. Y crear diversas emociones de, de diferentes formas, por ejemplo, y esto es increíble porque te puede producir、eh, tanto tristeza como alegría, como hay diferentes músicas. Yo, por ejemplo, para mí,、eh, yo no c o n s i g o la v i d a c i n de música, es mi equilibrio. Yo, tanto la música que yo produzco, porque claro, cuando yo, tomo, cuando yo toco piano,、eh, cuando yo toco también la recibo, es como dar y recibir, porque estoy pasivamente escuchando también lo que yo. l o d i j o activamente, es, es muy bonito. Pero cuando realmente no estoy tocando piano, también hay veces en las que me pongo a meditar o me pongo un momento de relax y me pongo música, lo que son, utilizo mantras, música de, de fondo, de musicoterapia y de animalitos, de naturaleza, me encanta, me relaja mucho. Y bueno, cuando me pongo a bailar, pues también me pongo la música así un poquito más movida o me pongo a hacer deporte. Y para que veas que la música es fundamental. A una persona que está haciendo deporte le gusta tener una música que le motive. Y yo creo que es fundamental para todos, no para mí en la vida. Una, la música, sí, o sea, una vida sin música realmente estaría bastante, bastante vacía.、Eh, yo, yo quería hacer una reflexión ahora que has mencionado la palabra bailar.、Sí. Hay que ver qué poca importancia le damos no solo a la música, sino también a bailar. O sea, vamos andando y vamos encorsetados, sí, como, sí. Como, como si nos cobrasen el 21% de impuestos más por cada movimiento sí, sí. que hacemos. Sí, sí. Y, y, qué, y qué poco dejamos hablar al, al cuerpo. n o la,、sí. la música también puede ser, Olga, una forma de expresión corporal. Claro, claro que sí. A ver, ¿se puede uno expresar tanto? Es muy importante por el cuerpo. Hay personas que necesitan el cuerpo, otras personas que lo hacen a través de la voz, con el canto, con la poesía, con, con locutando, no sé, como vosotros con la radio, transmitir a los demás con vuestra voz,、eh, cosas bonitas, es muy importante trabajar la voz para poder llegar a los demás. Y, y también hay otro medio de expresión que es el instrumento, hay varios instrumentos, muchísimos, y podemos elegir uno. Y lo que has dicho de, de ir por ahí e n c o s e t a d o s es verdad, vas por la calle, ves a la gente seria y no te fijas. ¿Ves una persona bailando o saltando o, o siendo.? Y dices, esa está loca. Porque yo, en una época, me encantaba. Yo, por ejemplo, en una época, y casi siempre, yo voy por la calle y me pongo mis auriculares y me pongo a bailar, a saltar. Y estoy increíble, estoy imparable. Y me pongo a bailar, a saltar y a todo. Y me encanta esta energía, liberarla. Y ir por la calle, por la naturaleza, por, el, por,、no、sé, por lo que sea. Y, y soy muy, muy, muy expresiva. Y la gente me mira. Y digo, bueno, digo, los que están. Los que están locos son ellos. Realmente que vayan serios por la calle, para mí es un problema bastante grande. Ir、mm, serio por la vina, no sé. Realmente no lo contigo. r Así que lo que has dicho antes, por eso me ha salido digo: Mira, yo soy la Loki q a bailando por la calle. Sí, <risa> si ves a alguien bailando por la calle, estás es colgando aquí. Sí. La, sí la, verdad. La, verdad, la verdad es que es cierto.、Eh, sí, sí. o Quería añadirle a esto que yo he visto documentales. De guardia de tráfico bailando, haciendo las señales ¿Sí? de paso y parada, bailando puramente, como, y lo ponen en, en algunos medios visuales como una anécdota extrañísima, pero a todo el mundo agrada muchísimo. ¿eh? Sí, os invito a que lo practiquéis, o sea, que se fije la g e t e en vosotros y vosotros súper felices, que te importe, vamos, cero. Que te estén mirando, a mí no importa ya, pero yo voy por la calle y me importan, porque ese es el problema del otro. Llevo por la calle como si no existiera nada más que yo. Yo, los árboles, la naturaleza, el, y no sé si me apetece bailar, bailo. Si me apetece cantar, pues canto. Y voy por la vida así, natural. O sea, que teníamos que ser todos un poco más naturales. No te nos marches, Olga. Sí. Vamos a poner、eh, un segundo consejo de, de nuestra compañera ¿Sí? Ana b a l l e s t e o Adelante,、Somos、Ana. Buenos días, compañeros, buenos días, queridos oyentes de Radio m a i r e n a Os habla vuestra fiel compañera Ana Ballesteros. Hoy os voy a hablar de un elemento realmente importante para la salud, que es la alimentación. ¿Habéis oído la frase cuida de tus células y ellas cuidarán de ti? ¿Y qué significa esta frase? Fijaos, dentro de nuestras células tenemos las mitocondrias, que son Como pequeños hornos en los que se desarrolla la combustión de la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y el oxígeno que p r o p o r c i o n a la energía a nuestras células. En este proceso, muchas veces no se elimina todo el oxígeno y se produce un químico denominado radicales libres. Para eliminarlos, nuestras células segregan antioxidantes endógenos. Porque si la dosis de radicales libres es superior a la de los a n t i o x i d a n t e s nuestra célula entra en lo que se denomina estrés oxidativo y envejece. Claro, si envejecen nuestras células, envejecemos nosotros antes de tiempo con arreglo a nuestra edad cronológica. Por eso, queridos oyentes, debemos de ser generosos con nuestras células. Y regalarles alimentos ricos en antioxidantes exógenos. ¿Y cuáles son estos alimentos? Pues los arándanos, las frambuesas, las naranjas, etc. Y también un potentísimo antioxidante es el té verde. Y nada más, queridos oyentes. Desearos una buena alimentación y me despido con mi gran lema: para cuidarse. Hay que amarse. Hasta pronto, queridos amigos. Vamos a seguir después de estos eh, consejos. Eh, tú, Olga, presentas, diriges y presentas un, un programa de radio que yo he escuchado. Es, un, es uno de los pocos programas que te hacen pensar. Te hacen pensar、uh -huh. y te hacen、sí. sentir. Que son dos, dos conceptos que. El ser políticamente correcto hace que estén divorciados, por desgracia, en,、sí. nuestra, en nuestra sociedad. Eh, cuéntanos eh, qué temática abordas tú en Tu Niño Mágico. Pues, a ver,、eh, es un programa que es. Bueno, yo estoy enamorada de mi programa, me encanta, me encanta la sensación de estar contagiando a los demás. Con mi energía? Bueno, no se puede describir. Es un programa de musicoterapia, pero todo, sobre todo de salud emocional, porque va todo unido. Y lo que ayudo es a los padres a que sepan dar ejemplo a sus hijos, porque es muy importante enseñar no con la palabra, sino con el ejemplo, para que crezcan emocionalmente equilibrados. Y bueno, estos niños que a la larga, cuando sean mayores, sean unos adultos sanos, con una alta autoestima y amor hacia sí mismos, lo que luego. ...se Transmite hacia los demás, y bueno, sería maravilloso que todos fuéramos así. Y nada, tengo varias sesiones en el programa. Tengo una sección que siempre hacemos un sorteo. Ahora mismo estamos sorteando lo que son métodos de piano que para aprender a tocar piano gratis desde casa a través de mi canal de YouTube que se llama Mi Piano Mágico. Todos aquellos que quieran aprender desde casa, bueno, están invitados. Mi Piano Mágico. Lo pueden encontrar a través de la página web mininomágico.com. Y bueno, pues pueden suscribirse si quieren aprender. Yo encantada de que t e r t n e z c a n a mi familia. Como digo yo. Y bueno, y nada, y también tenemos,、eh, yo siempre tengo una sección que abro la sección del tema del día, abro el programa con esa sección, y luego la del reto del día, que es la que les、sí, sigue. Me encanta retar a los padres para que intenten mejorarse, para hacerles crecer, y, y sobre todo, como has dicho t u v e hacer pensar a las personas para el por qué estoy aquí, qué puedo aportar más a los que están rodeándome. Y es muy importante.、Mm, Lo que es、eh, darte cuenta de que el propósito de cada uno de nosotros es dar a los demás, no pedir, que siempre estamos esperando a que nos den a nosotros. Es dar nosotros a los demás. Cuando estás pendiente de dar, ...no, bueno, es, eres muchísimo más feliz bueno, de aquí a Lima. Y es una pasada. Entonces, lo que hago es un poco pensar, hacer pensar a las personas que vamos encorsetadas ahí en nuestra vida, con nuestra rutina, y no nos damos cuenta ni que estamos vivos, que es lo más importante. Y nada, y termino también con una parte del consultorio donde respondo a preguntas que me, van, que me van mandando durante toda la semana los, los que me escuchan, los oyentes. Y bueno, duras así preguntas, pues ahí las respondo. Y nada, eso es todo.、Eh, coméntanos un poquito ahora qué planes, qué proyectos tienes a corto, a medio y a largo plazo, Olga. Uy, yo tengo muchísimos proyectos siempre, no paro. La verdad es que, mira, me encanta lo de mi canal de YouTube, ahí lo tengo porque quiero ayudar a muchísima gente desde casa que sepan lo que es la pianoterapia. Y bueno, pues、eh, por otro lado, estoy, mis proyectos son también llegar a poder entrar en televisión y poder con mi energía ayudar a crecer las empresas y que los programas de televisión sean un poco más, lleguen más a los, a los oyentes que están, están en sus casas, que últimamente los programas no, no llegan a. Ya se está todo el mundo yendo un poco más a lo que es la, la televisión privada y a lo que son series, porque la verdad es que tanto cotilleo y tanto programa de estos de corazón están ya están muy quemados. Y, y bueno, en ese aspecto sí que me gustaría un poco levantar y dar un giro a lo que es la televisión hoy en día. Um, no sé si será para bien o para mal, eso no lo sé. Pero bueno, mi idea está. Y, y también estoy aquí pues、eh, ayudando un poco, dando clases de piano, dando clases de, en escuelas,、eh, también aportando con gente que, que, bueno, que me localiza por otros sitios y doy clases en casa. Y sobre todo, p、pues、u eso, e s ser. que La, persona, la palabra e r s o n p a a l es ser, ser y, y mejoras como ser para aportar a mi hija, a mi entorno, a mis padres, a lo que, e v e r d a ven cada día. p、pues、u Ese s es e mi propósito, levantarme con esa ilusión de, de dar lo mejor de mí cada día y a c o s t a r m e con la paz de que no he podido dar más de mí.、Pues、además de tu canal de YouTube que acabas de, de ¿Sí? escribir y además de, de, del, del programa de radio que estás, que estás desarrollando, ¿dónde más podemos encontrar a Olga? Me podéis encontrar en iBox. En iBox, esa、eh, aplicación busca mi niño mágico. Entonces, aquellos papás que quieran escucharme o personas que estén como yo medio locas, como digo yo, porque parece que los que estamos así un poco más somos los locos, los que los demás son los cuerdos en este mundo, a la l o n g i r o Pero bueno, entre todos podremos darles ir otra vez a, a este mundo. Y pueden encontrarme en iBox, mi niño mágico. O bien pueden encontrarme también en Instagram, en olga martín-oficial. Olga martín-oficial. Y bueno, no sé. También en, a través de, de, de, eso, de mi canal de YouTube y e s t á De momento, por ahí, por ahí me pueden encontrar. Muy bien. Antonio González, ¿alguna reflexión final, compañero? Bueno, la música a mí me encanta, me enriquece. Es una pasión que tengo, quizás de, la, de las mayores o la mayor. Hay algo que yo he descubierto con la música y con la canción, porque me he aficionado a cantar, aunque lo hago. De regular para abajo, ¿no? Sí, y es que las pausas creo que no se valoran al nivel que valen, que no se tienen en cuenta lo importante que es la pausa entre las notas o en la canción, en una letra, lo importante que es el tiempo que es milimétrico, que se debe de aportar entre palabra y palabra, y、sí. lógicamente también entre música y música. ¿Cree que no se le da importancia la debida que se podría fomentar esto o no? Sí, a ver, las pausas, yo siempre lo he dicho, donde la gente va a to meter, a to meter. A mí me encantan las pausas entre nota y nota, porque ahí es donde hay vida, es donde respira la música, me encanta. Es、pues、donde, si tú puedes sentir la respiración entre pausa o pausa, pausa bueno, ya es preciso que、si no、m e v o y l o Eres, eres increíble, porque pocas personas se dan cuenta de eso, y es donde verdaderamente, en el silencio, es donde verdaderamente cobra vida la música. Ahí está, eso es lo que yo pensaba, y la verdad que tengo una satisfacción de haber sí, escuchado sí. este、pues、comentario. Porque, porque si te has dado cuenta de eso, es que eres buen, tienes una buena esencia. Muy bien, muchas gracias. Así que adelante. Pues, pues no sabía yo que tu compañero cantabas. Pues、eh, lo mejor del caso no es que canto. Empecé a cantar porque me di cuenta de que yo no había cantado en mi vida y ya tenía 44 años. Y digo, aquí me estoy perdiendo algo muy, muy bueno, muy bueno. Me parece que eso no hay derecho. Voy a ver lo que hago. Bueno, de esto hace ya treinta y t a n t o Y gozo cantando cada día. Muchísimas、pues、sí, veces、adelante. solos, solo. Y otras、sí. veces con alguna amistad. Pero lo que estoy gozando. Y además, he visto que la, la canción, al cantar. La música me la mejora. o me la、mejora. Yo valoro más la música cantando. Y me he precatado、sí. de la pausa y de la entrada a la siguiente palabra y de la salida de la palabra anterior. Cómo conecta、sí. con la pausa y también cómo termina la anterior, la primer, la anterior sí, palabra. La es que es una manera. De expresar el sentimiento de uno, el mensaje que uno vaya diciendo, añadiéndole con sosiego, y no hace falta ser un, un, tener una voz de un b a r í t o n o maravilloso,、no. es igual, cualquier voz vale, cualquier、sí. oído, si tienes menos oído, es que t a r d a r á más tiempo en percatarte de una música o de una canción, pero lo harás con más o menos velocidad. Pero te enteras igual y tu sensibilidad, tu sentimiento, lo puedes aportar teniendo en cuenta las pausas, la música, el mensaje que estés diciendo o, o el motivo de la música que estés escuchando. Si tú le estás poniendo con esto, sabiendo la importancia de las pausas y de la respiración y de la entrada y la salida y del vibrato final, es que el cambio es radical. Es que hay pocas、sí. cosas que se pueden hacer.、Mmm, ...para Mejorar la vida de uno que la que, la, que cantar,、sí. eh, yo he, he descubierto yo... en mí mismo y lo he recomendado cuando he tenido ocasión. Ayer lo recomendé a una persona que tengo un vínculo con ella、mmm, de trabajo, no de laboral.、Sí. La importancia que es cuando uno tiene una angustia ponerse a cantar sobre la marcha, sí, sí, sacarla. solamente、sí. que cante una canción o dos,、sí. te, se te quitan las penas, vienes nuevo.、Sí. Sí, que era verdad. ¿Verdad que sí? sí.、Eh, Eso es, ¿Eso es sí. cantoterapia, ¿eh?、Ah, sin、sí. saberlo, lo estamos haciendo. Yo, antes、sí. de despedirnos, que ya desde la realización nos está indicando que el tiempo ya está agotado,、sí. yo rápidamente, delante, como testigo、sí. de, de Loli Guerra, que es la realizadora nuestra, y、sí. delante de nuestra invitada,、sí. Olga Martí, yo te, yo te lanzo un guante, te lanzo un reto, Antón. ¿Cuál es el reto? ¿En qué consiste? Yo te reto en que un día de estos, aquí en directo, nos cantes un fragmento de la、sí. leyenda de la ciudad sin nombre. La ciudad sin nombre ni la conozco. Yo te paso un audio porque es que la voz es calcada a、ah. la persona que canta esa canción, que es Lee Marvin.、Anda. Quiero escuchar esa grabación, este programa. Lo quiero escuchar yo, ¿eh? Sí, sí, me comprometo a mandártela también. Eh, Olga Martí Antolino, muchísimas gracias, compañera, por haber compartido bueno, estos esto, esto, maravillosos momentos. Muchas gracias.、Venga. Y te vamos a emplazar, te vamos a, emplazar a, a, otra, a otra emisión porque el programa se nos ha quedado corto. Nos ha sabido、sí. a poco, la verdad. Bueno, un besazo a todo el equipo. Muchísima y mucha magia, como digo yo. Muchísima magia. <ríe> Hasta pronto,、sí. compañera. Chao, chao. Buenos días. Eh, gracias. Don Antonio González, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con encantado, nosotros. Encantado. Y ya te mando yo el audio Muy bien. de la canción. Loli, el próximo viernes amenazamos con volver. Aquí estaremos en Querer Vivir. Buenos días y hasta la semana que viene. Hasta siempre. Todos los viernes a partir de las 11 y cuarto de la mañana tienes una cita con la salud. ¿Querer vivir?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 Todos los viernes a partir de las 11 y cuarto de la mañana en Radio Mairena 107.3 FM y ahora también en streaming.